Estoy pensando en llegar al millón, cambiar mi vida, cumplir la misión Salvar a mamá, comprar la mansión, tener a mi nena con un cadenón Estoy pensando en llegar al millón, cambiar mi vida, cumplir la misión Salvar a mamá, comprar la mansión, tener a mi nena con un cadenón Ando seis cinco y ustedes son cuatro, ya b a j é a dos con la matagato Para e rapero s que suena n reflato, s pa' subirte letra coman de mi plato Ya llevo años en esto metido, me querían bajar y ni había subido Condije ya le dimos el sonido Te sales junto a tus amigos. Fueron noches largas las que pasé frío. Iba a las compas y volvía dolido. Ahora no hay compas rapeando la en vivo, callado y sumando en busca de los míos. Un día la pego. No puedo olvidarme de lo que tuvieron, lo que lloraron, los que se rieron, los que me llevaron, los que me trajeron. Y si me muero. Marazona la s bala de mi compañero, los pide en la calle que mando un veneno, el día de mi entierro pongan patrullero. Estoy pensando en llegar al millón, cambiar mi vida, cumplir la misión. Salvar a mamá, comprar la mansión, tener a mi nena con un caenón. Estoy pensando en llegar al millón, cambiar mi vida, cumplir la misión. Salvar a mamá, comprar la mansión, tener a mi nena con un caenón. La c h o m b a sna y perfume v e r s a c e no se quita el olor de la calle, todo rojo parezco del b a h e r Mis hermanos cumpliendo la cárcel, házelo hoy que mañana es tarde. Si n o e s pa n e g o c i o no hable No tengo r e l a c i o n e s e s t a b l e Soy s muy chico para hacerme pares Otra noche, otro ritmo Ya no solo he a s t a d o lo domingo Pasa el tiempo sigo siendo el mismo No va a ser millonario en el bingo Otra noche, otro ritmo Ya no solo he a s t a d o lo domingo Pasa el tiempo sigo siendo el mismo No va a ser millonario en el bingo Estoy pensando en llegar al m i l l ó n Cambiar mi vida, cumplir la misión Salvar a mamá, comprar la mansión Tener a mi nena con un cadenón Estoy pensando en llegar al millon worship ブルー。